En el pasado nos ayudábamos los pueblos intercambiando conocimientos para un desarrollo en armonía, en felicidad. Hoy en día, como digo, no es tan fácil. Sin embargo, tenemos ese valor, tenemos ese coraje para continuar con nuestro legado. Los sabios de nuestro continente, especialmente de nuestras culturas, con esos temores y miedos después de la invasión, no pudieron compartir más conocimientos. Por lo contrario, mucho se perdió. Muchos fueron perseguidos y al final no existieron más los grandes sabios. Y lo poco que se ha podido refugiar en ciertos lugares lejanos, como la Amazonía o los lugares lejanos de las montañas, fueron los que nuevamente buscaron compartir el conocimiento. Y que hoy en día no es tan fácil, porque el sistema tampoco permite que nuestros conocimientos fácilmente sean compartidos. Por esa razón se ha decidido también que tengamos mucho el valor de poder manejar nuestras energías para poder transmitir los conocimientos. O sea, hoy en día la necesidad del planeta, de sanar el planeta, De sanar la humanidad nos hace que, a pesar de todas las dificultades que se presentan en este sistema manipulador, intentemos transmitir esos conocimientos. Porque, como decía, en el pasado nos ayudábamos los pueblos intercambiando conocimientos para un desarrollo en armonía, en felicidad, en Munay. Entonces, hoy en día, como digo, no es tan fácil. Sin embargo, tenemos ese valor, tenemos ese coraje para continuar con nuestro legado, para transmitir lo poco que hemos rescatado y que seguramente ese poquito puede ser como una semilla que genere y germine una posibilidad de entrar en la luz. Por esa razón, el juntarnos, el intercambiar conocimientos hace que nosotros salgamos enriquecidos con otros conocimientos para llevarlos a nuestros terrenos, a nuestras familias, a nuestras comunidades, a nuestras nacionalidades y así poder generar humanos conscientes, generar un desarrollo en conciencia, en luz. Pero no solamente nos encontramos para intercambiar conocimientos, también realizamos ceremonias sagradas que muchas veces No lo compartimos fácilmente porque son secretas. Incluso, como dije, por los temores de la invasión, hemos muchos años, cientos de años, no realizado nuestras tradiciones abiertamente. Porque no era posible. Religión, sistema de oscuridad, ha hecho que nosotros estemos escondidos. Estemos esperando el momento preciso para poder compartir esto lo que hemos rescatado de nuestros ancestros, de sus conocimientos ancestrales. Uno de esos valores o tesoros que hemos rescatado son las ceremonias. Las ceremonias, cuando las realizamos en conjunto nuestro continente amarucán, generan todo un campo de energía que cambia la frecuencia planetaria que hace que la humanidad empieza a vibrar diferente. Por esa razón, es súper importante poder continuar realizando las ceremonias milenarias, poder continuar juntándonos seres humanos que alcanzaron ese nivel de conciencia, desde su humildad hasta su luz, para poder conjuntamente crear un mañana. Apoyar a nuestros hermanos, a nuestras hermanas y a nuestra hermosa, linda madre naturaleza a que continuemos viviendo en armonía, integrados en esta bella Pachamama. Hayaya.